Y mira, el sindicato está, estamos ahí, digamos, en stand-by, por cuanto eh, nosotros, eh, por empezar, todavía no hemos podido regularizar la situación de todos nosotros, de nuestros compañeros, que regularizar sería、eh, estar blanqueados, ¿no es cierto? Nosotros,、eh, Si bien estamos trabajando, en el, en, el, en el caso mío y de muchos compañeros, más de 25 años, arriba del taxi, para el Estado somos, este, no existimos como trabajadores. Estamos fuera del sistema、eh, por no tener a h o r r social, no tener aporte, no tener RT, ¿no es cierto? Entonces, para el Estado, nosotros somos, eh, este, eh, no estamos incluidos dentro de un, de, de, como trabajadores. ¿No es cierto? Al estar en negro, pero ya te digo, entre 25 y 30 años, muchos choferes que estamos trabajando estamos en esa situación y la deuda nuestra con nuestros compañeros es、eh, esta de no poder lograr el blanqueo todavía. Si bien、eh, se hizo un avance importante, ¿por qué? Te digo, porque、eh, antes el sindicato tenía que tratar. Con los distintos titulares de las distintas localidades de la provincia, ¿no es cierto? Las distintas ciudades. Hoy la, los, las asociaciones de titulares se agruparon y formaron una federación de titulares de taxi de la provincia de Río Negro, en la cual estamos en contacto. Y bueno, ellos, dentro de los puntos que pusieron, que hicieron cuando formaron la federación, eh, eh, incluían el registro laboral del, del peón de taxi. O sea que es un, ya un avance que hemos logrado consensuar: de que、eh, los mismos titulares reconocen que tenemos que estar blanqueados. Ocurre que la situación no se da, no se da por cuanto a lo económico. Hoy vemos que el taxi、eh, estamos viviendo al día, tanto nosotros los choferes como los dueños de, de, de, del auto, los titulares de taxi,、eh, por la situación económica como está, ¿no es cierto? Como estamos viviendo.、Eh, no se da para exigir. O estar eh, eh, exigiéndole el blanqueo en forma inmediata. Estamos esperando bueno, que, que esta situación eh, eh, cambie n o cierto?, es la situación económica. Hoy sabemos cómo está toda la situación de, del país, los costos, cómo están. Y lamentablemente, hoy estamos、eh, dentro del taxi, la actividad、eh, sacando en algunos casos para, para comer. A otros choferes no le alcanza. Por la cantidad de horas que trabaja, n ¿no? y para que te alcance、eh, lo que vos tenés, tu porcentaje para poder eh, vivir, eh, tener tu canasta familiar, y tenés que estar 15 horas arriba del taxi. O sea que estamos hablando solamente de comida, no hablamos de,、sí. de comprar muebles, de, de arreglar la casa y demás. Sí, yo veo mis compañeros que son、eh, gente joven,、eh, que tienen su familia, lo que le cuesta、eh, mandar un chico a la escuela. O, o comprarle un par de zapatillas. Hoy un par de zapatillas para un chico está arriba de 20 y pico, 30 mil pesos. Una zapatilla más o menos, no digamos, de calidad. Y sin embargo, te cuesta porque vos el día a día te lo gastaste en comida. Hoy se te enferma un familiar y tenemos que recurrir al hospital porque no tenemos obra social. Entonces, dentro de todo,、eh, el hospital siempre、eh, La, la, los empleados del hospital tuvieron, y tanto médicos como enfermeros y la gente de la administración, buena predisposición para atender. Si bien se, cuesta hoy ir a sacar un turno por la cantidad de gente que va al hospital,、eh, pero nos encontramos que te piden、eh, una cafespirina, no la podés comprar y vas a la farmacia del hospital y no hay. ¿viste? Entonces,、eh, eso lleva a que la situación esté muy complicada. Y nosotros, bueno, estamos dentro de esa bolsa de complicaciones. Entonces,、eh, es el, lo que nos faltaría a nosotros como sindicato poder lograr esto. Esperamos, si esta situación se revierte, económica, me refiero, de que mejore la, la, la rentabilidad, ¿no es cierto?, o el ingreso del taxi, para que le podamos decir a los titulares: bueno, mirá,、eh, necesitamos que blanquee, aunque sea por media jornada, para que el chofer tenga, aunque sea, la obra social y una RT. Claro, algo digno, ¿no? Es、eh, lo que pretende cualquier persona que, que, que trabaje, ¿no es cierto? Vos querés estar, si bien trabajás, estás brindando tu servicio, tu, tu, eh, eh, te expones, ¿no es cierto? A, a, a, bueno, en el caso de que seas un empleado público,、eh, estás sirviendo a, a, al, al Estado, y en caso del privado, estás sirviendo a un empleador. Entonces,、eh, si el empleador está bien, es lógico que vos también estés bien. Hoy hay un nuevo aumento、eh, en las tarifas, ¿cierto? Se dio en el día de ayer, el intendente la sacó por decreto. Por,、eh, hace de, más o menos tres años,、eh, el Consejo Liberante facultó al Ejecutivo a actualizar las tarifas directamente. Las tres tarifas que se dan、eh, del ámbito local que son la del taxi, la del colectivo y la del servicio de medio y pago. Eso las puede hacer el intendente, pero está facultado únicamente hasta el 31 de diciembre de este año. El año que viene tendría que volver a la normalidad de que se trate en el Consejo l i b e r a n t e y ahí va a pasar lo que pasó siempre: que cuando se solicita,、eh, se dilata mucho en el Consejo l i b e r a n t e porque la tratan, va a comisión, vuelve de comisión, va a otra comisión, vuelven a tratarla en el Consejo, y cuando quería acordar, la solicitaste en enero y te la a prueban en abril. ¿Viste? Ya cuando te la a prueban. Con el desfasaje que está habiendo inflacionario, ya no te sirve esa actualización. ¿Cada cuánto hay aumentos? Mira, este año tuvimos la suerte de tener、eh, con este、eh, cuatro actualizaciones. Porque, ya te digo, se,、eh, está muy clarito eh, eh, el índice inflacionario mensual que hay, y ni hablar del acumulado. Así que los vecinos, hoy con la tarifa, ¿cuánto se van a encontrar? Y mirá,、eh, la tarifa salió la bajada de bandera, la diurna, en 566 pesos, creo que se fue, no la recuerdo bien ahora. 566, la, la ficha cada 100 metros, 36 pesos con 50. La nocturna tiene un incremento de un 10%, que es de a partir de las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Este, se fue algo de 600 y monedita, no, no recuerdo bien, con 42 la ficha. Y las personas que tienen certificado único de discapacidad、eh, se le hace un descuento del 10%, una baja de bandera de 500 pesos y una ficha de 20, 30 pesos. Bueno, Jorge, esperemos que todo esto mejore y que para el bien de toda la sociedad podamos eh, estar eh, mejor, ¿no? Y nosotros, como ciudadanos,、eh, tenemos la esperanza de que esto tiene que mejorar, sea quien sea el que fuera elegido como presidente. Que vemos que está muy difícil la situación para revertir esto.、Eh, ve, en, vemos uno que está al tanto de las noticias, ¿no es cierto? Que va escuchando, ustedes que están en los noticieros.、Eh, Eh, ahora en noviembre, el 30 de noviembre, se termina el congelamiento que hubo a las tarifas de, las tarifas de los servicios. Por lo tanto, las empresas, tanto de gas, luz, eh, eh, los mismos combustibles, están diciendo que、eh, el, la inflación, el, el porcentaje de inflación que se está teniendo、eh, lo que va del año, no está acorde a los aumentos que ellos tuvieron. Que después de este congelamiento que se termina el 30 de noviembre, Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? No sabemos. Si las empresas van a actualizar el gas, hoy te encontramos con que estás pagando de gas 6-7 mil pesos. Y si te vienen 30 mil pesos a partir de diciembre y estás ganando lo mismo, ¿cómo, cómo haces? Estamos como preguntando por ahí. Ahora se vienen las elecciones, el domingo tenemos el debate. ¿Cómo está con eso? ¿Está con esperanza? ¿Ya tiene su candidato? ¿Lo está pensando? Mira,、eh, la verdad que、eh, ninguno de los dos,、eh, si bien、eh, integra un sindicato. Vengo de familia,、eh, lo que era peronista, porque mi abuelo fue militante,、eh, estuvo al lado de lo que fue e、eh, l general, ¿no es cierto? i n c l u s i v e fue medio como. como、eh, en esa época, yo soy de Entre Ríos,、eh, cuando Perón fue la cañonera、eh, para Paraguay, cruzó, pasó por el río Uruguay, en la parte de Concordia hay una parte que se llama el Hervidero. ¿No es cierto que la conocen únicamente los expertos de la zona? Fue que mi abuelo el que condujo la cañonera para que pasara por ese lugar, ¿no es cierto? Entonces vengo ya de arrastre. Ay, Pero hoy veo que se ha desvirtuado lo que es el peronismo. Hoy no, yo no veo la gente que se dice peronista que sean peronistas. Por cuanto se desvirtuó mucho, ¿viste? La, la, la doctrina que se dio en ese momento. Está indeciso, digamos.、Eh, y sí. Y sí, hoy te lleva a que no sabes que. Uno, que no sabes que nunca gobernó, qué es lo que puede pasar, y lo que está en el gobierno es lo que estamos viviendo. Entonces, no sabemos si esto se va a revertir, si la gente por ahí te dice que van a hacer las cosas como realmente tienen que ser. O, o no sabemos, ¿viste? porque ya otros gobiernos nos han dicho: sí, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar esto. Y llegado el momento de estar en el gobierno, quedó todo como nada. Entonces, los que somos ya mayores,、eh, ¿no es cierto? Que las la tuvimos viviendo varios desde que empezó la democracia. ¿no? Cuando empezó la democracia, yo tenía 25 años, ¿viste? Entonces, eh, eh, vemos que no cambió nada. Tuvimos distintos gobiernos, tanto provinciales como municipales y nacionales, y esto no fue cambiando. Vemos que, al contrario,、eh, se transformó más en un libertinaje que democracia, porque hoy vemos cómo está、eh, la seguridad,、claro. eh, cómo está la salud, cómo está. Yo me... Perdóname si t i e n e dos minutos más. Yo, cuando iba a la escuela、eh, y iba al colegio secundario,、eh, estaba el gobierno militar y nosotros teníamos materia obligatoria. No es cierto que eran educación cívica y educación democrática. Te enseñaban cómo se formaban los gobiernos, estaban los libros. Hoy qué chico te va con un libro a la escuela. ¿Qué tienen de educación cívica y educación democrática para votar a los 16 años? No tienen formación. Entonces todo eso se desvirtuó y nos lleva, no, no sé a dónde nos lleva, pero bueno, es la realidad que hoy estamos viviendo.